Fionistas del Urbano es una iniciativa de fundación, de organización comunitaria y el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Promueve el derecho a la expresión como estrategia para incentivar la participación social y el reconocimiento de las historias personales, grupales y colectivas de los jóvenes de la comunidad. Muy buenos días, esto es 8 al medio, el programa de radio de la Escuela Media 8. Vamos a estar acompañándolos, como siempre, hasta las 14 horas, <risa> con toda la información. 8 al medio, te actualiza. Este es nuestro panorama informativo. 7 de septiembre de 2010, son las 13 horas, 2 minutos. Cielo despejado en Lomas de Zamora, la temperatura es de 15 grados, 6 décimos, la humedad del 85%. Paz. Paz. Dictaron la prisión preventiva para los acusados del ataque a Carolina Píparo. La justicia penal de La Plata determinó que los 7 hombres detenidos por el ataque a Carolina Píparo durante una saliera bancaria debe quedar bajo... ...bajo prisión preventiva. El pedido lo realizó el fiscal Marcelo Romero... ...que consideró que el caso es... ...uno de los hechos criminales más agarrantes y cobardes de los últimos tiempos. Una vida Comenzó mejor. la segunda perforación para rescatar a los mineros atrapados. Aún desde el derrumbe de la mina San José, las autoridades pusieron en marcha el plan B de rescate. Los 33 mineros que quedaron atrapados 700 metros bajo tierra. Los trabajadores mantienen un escrito régimen de actividades para sobrellevar las condiciones bajo la mina con alta humedad, temperaturas sobre los 35 grados centígrados y problemas de oxígeno. La máquina T-130 inició el ensanchamiento ...del sondaje que hizo contacto con el taller de la mía. Mientras la maquinaria... ...Borel... ...se trata, no sé dice, 950... ...el plana ya superó 67 metros bajo tierra Los estudiantes de colegios porteños marcharán al Ministerio de Educación. La movilización se realizará antes del encuentro que mantendrán en esa cartera con las autoridades. Los alumnos que integran la Coordinadora Unificada de Estudiantes Secundarios deliberaron el estado en la sede de Ciencias Sociales de Marcelo, de Albert y Uriberu. La marcha partirá a las 16 del edificio Pisurno, en Rodríguez, Peña y Paraguay. Y llegará al Ministerio de Educación por Teña en Paseo Colón, 255. Cielo despejado en Lomas de Zamora. La temperatura es de 15 grados 6 décimos. La humedad, 85%. Actualizó 80 al medio. Con el ramo informativo. En la locución, Mariano López, Nicolás Jiménez y Nicolás Jiménez. En la producción, eh, Esteban shot Y en la operación técnica, Diego. pero soy todo lo que tienes tendrás que acostumbrarte oh, ahora comprendo Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Nicolás Jiménez y como todas las tardes me acompañan Matías Fernández y Mariano López y tiene un invitado especial de la Escuela Media número 8 Esteban Giot ¿Qué tal? Hoy, buenas tardes. Hoy estaremos hablando de la charla que ofreció Gabriel Mariotto en la Facultad de Sociales la semana pasada ahora vamos con un tema de Fito Páez y volvemos con el debate Muy buenas tardes a todos. Seguimos debatiendo el tema de la toma de colegios. Quería preguntarle al invitado, ¿qué opinas sobre este tema? Y para mí está mal lo que hacen los chicos porque no quieren estudiar. ¿Vos, Mariano, qué opinás? Y yo pienso que están defendiendo sus derechos a tener un buen lugar en donde estudiar porque todo el mundo merece estudiar en un lugar digno para, para poder trabajar mejor y con más... Entusiasmo, porque la verdad que no no es agradable estar en un ámbito que te afecte a tu persona, ¿verdad? Claro, Coincido sí. con vos, pero podrían ir y eh, gente claro, que también, quiere, hay gente que quiere estudiar. Hay otra gente que quiere estudiar y no le están negando su derecho también. porque tienen Pero si quieren estudiar y que, que se cambien de escuela. Muy fácil, los otros luchan claro. por sus derechos, porque aparte de que los colegios están en mal estado, la educación no es muy buena. Y ahí tenés razón, pero es según cada persona, nosotros... Está bien, pero si querés estudiar, cambiate de escuela. Pero casi todas paro. las escuelas son así. Pero si querés estudiar, vas a tomar un colectivo, vas a caminar a tu escuela. No vas a tener excusa. Claro, tomate una vez. Porque Neti ¿no? tiene una esperanza que opinás? tú te haces, ¿no? Yo te diría que, bueno, estoy de parte de Giot, San Giot, y de López Mariano. Porque está bien, sí, eh, hay gente, o sea, los alumnos no podrían estudiar si no está todo en condiciones como se debe o como se plantea en una escuela. Y por parte de Mariano, porque tampoco por culpa de los alumnos los profesores van a dejar de trabajar y de, pagar, de cobrar su sueldo o puede pasar algo a veces peor que, que, de lo, que vos plante, de lo que plantea Esteban Giott o López Mariano. Puede que también los porteros y nadie se haga cargo, igual que los profesores, no se hagan cargo de nada, pero también eh, la, la educación eh, es para todos, ¿no? Sí, porque lo que salimos perdiendo somos nosotros, porque estamos haciendo bien para nosotros. Es que si estos chicos no, no luchan por sus derechos, después te van a tocar a tus hijos y nadie va a seguir luchando, nadie lo va a hacer escuchar y va a seguir todo igual, se van a caer, va a morir gente porque se pueden caer techos. Y aparte la educación no es muy buena, desde la primaria ya no es buena la educación. Pero ella estaría en un tema que sería de las autoridades del gobierno que tienen que arreglar las escuelas porque si sí, no pueden tener un lugar que eh, van chicos chiquitos y pueden correr peligro. Ahí. Hay colegios que ni siquiera tienen edificios propios y todavía están mal los edificios ajén. Ahora vamos con un tema de Juana la loca y ya volvemos. Podría escuchar la conclusión final de Esteban Giot, el delegado de tercer año de la escuela media número 8. ¿Me podría dar una conclusión final de este tema? ¿O cómo va a seguir esto? Y las luchas van a seguir hasta que logremos un resultado favorable para nosotros. ¿Qué sería un resultado favorable? Y que se mejoren los colegios, que mejore la educación. Para el futuro, ¿no? Para que el país se haga adelante. Los alumnos tienen derecho porque son seres humanos y Todos los seres humanos tienen derecho a estudiar dignamente, ¿no? Son luchas que pasan, ¿no? Todo proceso tiene un tiempo. Bueno, muchas gracias. Estamos cerrando el programa. Gracias a Esteban Giot, delegado del tercer año de la Escuela Media número 8. No, gracias a vos, Nico. Gracias ah. por invitarme. Y nos despedimos con Mariano. Nos vemos la semana próxima. Eh, muchas gracias, Nicolás, por haberme invitado acá. ¿Qué pasa muy bien? Y gracias a Matías por haber venido, nos veremos la semana próxima. Bueno, sí, Nico, dale, nos vemos la semana próxima. Eh, bueno, Esteban, espero que puedas concluir con todo esto lo que vos querés hacer y terminar bien, ¿no? Como todo todo humano tiene derecho a estudiar y hacer todas las cosas bien. Muchas gracias, Matías. Adiós a todos, los, a todos los oyentes. Esto es 8 al medio. lo que tienes tendrás que acostumbrarte hoy